en Bolivia, en Bolivia hay guanaco, ¿Tú crees de alguna forma que esto prueba que hemos sido visitados, es decir, que han de haber civilizaciones supertecnológicamente avanzadas, super Bueno, potentes. lo que prueba o por lo menos lo que parece probar es que mmm, existió algún tipo de cultura muy avanzada mucho antes de lo que la historia oficial en este momento admite, es decir, eh, la mayor parte de los indicios que están que se están encontrando, por ejemplo, en Egipto o ahora en, en el Ande, en, en el altiplano boliviano y peruano, em, están hablándonos de una cultura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 hay 29 12 y 29 las islas no sé si nos ha terminado la música hacemos una mínima pausa, hay gente hay gente que está grabando nuestro programa, lo graban en cassette, damos 30 segundos de pausa para que os dé tiempo de dar la vuelta y seguimos hay un montón de cosas más y que queremos juntarlos todavía esta noche y hay un teléfono te podéis llamar por si queréis participar en ese concurso que tenemos nueve96 cuatro 72 31 y uno 30 72 31 uno 30 con el nueve 64 hay tres suscripciones durante todo un año a la revista más allá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 del español a la aimara, que es la lengua de los antiguos pobladores del altiplano boliviano, y de la aimara traduce al inglés o al ruso o a lo que sea, o del ruso se traduce a aimara y de la aimara se traduce al español. Es un sistema de traducción automático instantáneo. Yo estuve haciendo muchas pruebas en el ordenador de tal manera que, por ejemplo, no sé, tú eh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 digamos para alguien ya resabiado en, en perseguir ovnis, es decir, el hecho de que alguien eh, te diga que ha visto una luz lejana mm -hmm. en un punto encima de una montaña ya no dice nada, buscamos otro tipo de evidencias algo más sólido, más contundente y qué curioso se produjo ¿Sí? en ese viaje, una cosa curiosísima que um, además publico las fotografías eh, la semana que viene en la revista más allá se, se van a publicar esas fotografías para mí son una de las cosas más raras que yo he visto en mi vida ¿no? um, en medio de la oleana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 Caminos y de, de cualquier otro tipo de, de vía digamos de comunicación aquello era simplemente tierra m, agrícola y tierra de, de vamos a de, de ganado de uh -huh. llamas y así y de vicuñas eh, uh -huh. se descubre un agujero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 pues los de agresor. Es decir,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 Vale, que vieron los extraterrestres eh, los astronautas en la Luna. Es una pregunta que nos han hecho un montón de oyentes para que te cerramos a, a ti. cuando llegaron la primera Astron y Collins, ¿qué pasó en la Luna? Eh, vieron luces extrañas en el borde del cráter. Eso es lo que lo que lo que sabemos que es, que se vio. De hecho, cuando cuando uno de los astronautas estuvo por aquí eh, recientemente, lo entrevistaste, estuviste de, sí, con él, sí, sí. ¿Y, y qué dijo? Qué que no que de... jamás ha contado lo que vio en la Luna, es decir, cuando le preguntamos específicamente por el asunto, es decir, le abordamos sobre usted vio